1-1-1-1 1-1-1 mm -hmm. Thank you. es el reto de dar pues, entre 15 de pesos, para poder empezar ¿Se conocen por ahora algunas? ¿Qué lo que va a hacer en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 el micrófono, parece que sí por acá sonido Fins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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank <laughs> you. la i la fiació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 Thank you. y Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién es Algunos...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 ¿Cuál era? ¿El que acabamos de pasar? Sí. ¿El mismo piñeño? No, sí. El píbanos. Por acá se hace ¿cierto? Sí. Por acá es el cuento que se hizo un buen rezo y el petróleo se escondió. ¿Se ha escuchado eso? ¿No? Que, varias, que varios caitas se hicieron y el petróleo se escondió. sí, sí. Thank <laughs> you. ¿Ah, sí, es el Así este Milena Venegar, ¿sigue ahí? Sí. Pero se fueron malos. Ya. Na. Claro. Ja, president. y Entonces, ¿qué es lo que pasa? i que que sí, de estar bueno, a esta está cortita ay no, increíble, increíble esta ferrotera y con esta ferrotera no, perdón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 de que te sentuje. ¿Qué es? Las cuelitas, eso es el la invalidad. Hola, línea 13 la otra tanita lo cual las las carunas. Claro no. Es que igual no nos podemos confiar en otros de las decisiones sino los que nosotros mismos salvado. No, no, no, no. Me <laughs> Apenas me into a wadell and <laughs> ideal cosmovisió detta loa tu está rocaro pásalo la... e cos vru cos tenos monstre novo Guerreros fuego, guerreros aire, guerreros arras, guerreros fieros. Obrigado. <tos>